Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Arranca de esta manera la cuarta temporada, el cuarto año consecutivo de este programa en el que hablamos de economía, de negocios, de empresas, de responsabilidad social, mucho de tecnología también, mucho de emprendedores. Cuarta temporada en Radio LED de Solo Negocios. Bueno, primer programa del año, obviamente. Un año que ya arrancó movidito, como todos ustedes saben. No les voy a contar a ustedes lo que pasa en Argentina y en el mundo. Sí, vamos a hacer un repaso, pero viene movido. Es un año electoral, un año eh, con, con, muchas, eh, con muchos interrogantes por, por, por resolver, como vamos a ir viendo en un ratito, eh, en cuanto a economía, en cuanto a lo que van a hacer las empresas, mucha expectativa... Uh, con respecto a la política Con respecto a lo que va a pasar con los números argentinos Bueno, nada, nada, nada distinto Todos los años arrancan, eh, arrancan así Este es el, eh, el, el comienzo del segundo año De, de, de mandato de, de Mauricio Macri en la Argentina Y bueno, hay un montón de bolonquis por todos lados Como ustedes ya deben saber Le damos la bienvenida a Belén Nuestra operadora como siempre firme en los controles y arrancamos bueno nada mucha cosa en el último en, esto, en estos días que, que, no, que no estuvimos al que no estuvimos al aire este enero y unos poquitos días de, de febrero mirá te, re, te repaso rápido salió un ministro de hacienda y finanzas y entraron dos uno de hacienda y uno de finanzas se fue Prat-Gay y entraron Dujomne y Caputo salió un presidente del banco, del banco de nación Melconian entró otro González Fraga que además en el medio tuvo que hacerse una operación del corazón bueno Nada, ya está bien González Fraga por suerte, pero bueno movidito los primeros días de gestión para, para él. Estalló el correo Gate, vos lo ves todo el tiempo en los diarios, en la televisión en, en los portales, en todos lados este acuerdo polémico que firmaron el Estado con el ex correo argentino una empresa que, que es del padre de, del, del presidente Macri de Franco Macri, por bueno, tuvo una cuestión de, de, de cánones eh, incumplidos toda una deuda y este acuerdo que implicaba una quita en esa deuda de Más del 98% del, del total y todas las explicaciones que despertó de parte del gobierno y bueno, todo, todo lo, lo, que se, lo, lo que pasa en el medio. ¿no? El presidente dijo que iba a volver a foja cero la semana pasada, salieron los juristas a decirle que esto no se puede volver a foja cero, que es una cuestión de, de la, del Poder Judicial, es un tema que está por resolverse en los tribunales, así que es, eh, Mr. President, nada de foja cero, dicen... Los juristas, ahora hay que ver si se presenta otra, eh, otra propuesta de parte de la empresa. Vamos a ver, te vamos a ir contando a lo largo de estas semanas cómo evoluciona el Correo gate, pero es un tema que, vos sabés, por, provocó un cimbronazo tremendo la semana pasada dentro de Cambiemos, con Carrió enfurecida. Ahora te cuento qué dijo, qué dijo Carrió hoy a la mañana. Eh, nada, todo, eh, todo, todo complicado. El tema también justo de los de los jubilados la semana pasada Y esta, y esta cuestión de que quisieron hacer un, un, un mini descuento Que provocó también un tembladeral en el gobierno Bueno, procesaron a Cristina También por el tema de la, del, del dólar futuro Y parece que va a juicio oral Digo parece porque en principio no, eh, Los abogados no iban a eh, No iban a apelar esta, Este pedido, de, este pedido de, de juicio La del dólar futuro es una de las causas Te contamos ya en Solo Negocios ¿Qué menos preocupada la tienen a, a, a Cristina? Es bastante poco probable que tenga eh, alguna condena con esta, eh, con esta, con esta causa de dólar futuro. Sí, por ahí con otras causas vinculadas con sus, con sus propiedades y con vínculos con, con, otros, con otros empresarios. El tema de los sauces de Otesur, del tema de los, de los hoteles y también de la obra pública. Eso sí preocupa a Cristina y a sus abogados. La causa de dólar futuro no tanto. Bueno, también hubo Pelotudo Gate y todo este tema con Parril y toda esta cuestión de las escuchas también en estos, en estos, en estos últimos días. A nivel mundial, bueno, o, hoy se cumple un mes de, que, de Trump presidente. Bolonqui por todos lados, un mes nada más. Pensá, 30 días de Trump como presidente, el tema del muro, el tema de, los, de la prohibición para que siete ciudad, eh, ciudadanos de provenientes de, de siete países puedan entrar a Estados Unidos. Un lío bárbaro. Todos los días hay algo nuevo. Bueno, con Trump. Bastante preocupación en los mercados y en las bolsas de todo el mundo con esto. Y China que asoma para muchos países como un principal aliado comercial y a la hora de comprar productos, dejando de lado, en principio, por lo menos en los planes de muchos, a Estados Unidos. Bueno, en estos días también aumentó la luz, el celular, el gas... Si no aumentaron, están por aumentar o van a volver a aumentar en estos días. Nada, el tema de las tarifas. Complicado, complicado para este, para este año. También el tema de los alquileres. Vamos a hablar hoy de esa, de esa cuestión. Hay una nueva y polémica ley de ART. Después te voy a dar alguna precisión con respecto. ¿Qué más? Me lo detuvieron a, al general Milani la semana pasada por temas vinculados con, eh, con violación de los derechos humanos durante la dictadura. Vos sabés, es el, eh, es el último general, el último titular del ejército en la en la era Cristina, le denegaron la, eh, la escarcelación así que Milani preso en La Rioja, y también otro tema que preocupó al gobierno, es la vinculación de Arribas, el titular de la AFI la exide, con el tema del lavallato vos sabés, toda esta, esta cuestión eh, de, de corrupción que hay en Brasil, y que involucra a varios países, entre ellos la Argentina, a funcionarios a gente vinculada con funcionarios a privados, bueno un escándalo de corrupción eh, a escala regional Que promete llevarse puestos a mucho Por lo menos ya tiene a muchos presos allí en Brasil Bueno, pero esto es resumen, pero ¿qué pasó hoy? Bueno, yo te decía eh, eh, Lilita Carrió está on fire, habló hoy y decir que eh, más o menos repitió lo que ya dijo por Twitter y no se puede cometer más errores, se lo dice a su propio A su propio gobierno, a su amigo Macri, a su aliado político Macri, como diciéndole, muchachos, lo que pasó la semana pasada con el correo y con el tema de, de, los, de los ajustes que hubo en el sistema de jubilaciones. No puede volver a pasar. Dijo Carrió: eh, Hubo errores. No se pueden comentar más. Eso dijo hoy en una entrevista, en una entrevista con, eh, con Radio Mitre, la siempre polémica fiscal de la República que ahora parece marcarle otra vez los puntos, el camino al presidente Macri. Vamos a ver cómo sigue esta, esta relación con idas y vueltas entre Carrillo, una de las fundadoras de Cambiemos, y el presidente Macri. Bueno, hoy el gobierno anunció que va a eliminar los aranceles para productos importados informáticos. Estos son computadoras, tablets y PCs de escritorio. ¿Cuánto vas a pagar una PC? En un rato te lo cuento. Este es algo que se había anunciado el año el año pasado en diciembre y que ahora va a entrar en eh, entra en vigencia porque hoy fue publicado en el boletín oficial. Así que bueno, esa es la cuestión. También hoy hay bastantes notas en los en los en los diarios y en los portales con respecto a los alquileres. Ya se habla de aumentos de entre 25 y 40% para las Renovaciones, vamos a hablar de eso, tenemos una nota de eso dentro de un ratito, viene complicado con números altos a la hora de renovar los alquileres. El presidente Macri va a viajar mañana a España, eh, ahí van a lanzar un plan de acción que involucra varios sectores, infraestructura, energía, transporte, tecnología, comunicaciones, bueno, mucho, vos sabés que eh, España es uno de los... De los de los principales, el, uno de los principales orígenes de empresas que invierten acá en Argentina. Bancos, telefónicas, un montón de empresas grandes, importantes, son de origen español. Así que bueno, ahí va, va Mauricio con Juliana y con Aguada. Se va a empezar, se va a juntar el miércoles con el rey Felipe VI y con la reina, con la reina eh, Leticia lo van a recibir en el Palacio Real unos días complicados para la realeza española vos sabés que eh, habían condenaron la semana pasada al cuñado del rey a Iñaki Urda, Urdangarín por seis años de prisión por un tema, de, por un tema de, de corrupción y zafó de casualidad la infanta Cristina, la hermana del rey de no ser condenada va a tener que estar seis años preso el Cuñado del rey en España. En este contexto llega Macri con una comitiva bastante nutrida de empresarios a ver qué acuerdos bilaterales y qué promesas de negocios y de inversiones se trae el presidente de la madre patria. Bueno, ¿qué más pasa por estas horas? Mañana va a ir el, el ministro de comunicaciones Aguad al Congreso por el temita este del correo que te mencionaba. La, la oposición se prepara para estar horas y horas indagándolo, preguntas a rolete, va a ser largo y maratónico ese, ese encuentro con el ministro de, de comunicaciones, eh, va a estar a partir de las 15 en justamente la comisión de comunicaciones eh, que comanda el masista Juan Brugge. Bueno, esto va a ser mañana y ahí, bueno, la semana pasada eh, se votó en la Cámara Baja que, eh, digamos, el oficialismo Logró que no, que no se indague en el Congreso ni a Macri ni a, ni a Marcos Peña, el jefe de gabinete, por, este, por esta cuestión. Pero sí el ministro Awad va a tener que, va a tener que ir. En el gobierno eh, esperan que se estudie bastante el tema de las respuestas. Vos sabés que la semana pasada con esta cuestión hubo muchas idas y vueltas, versiones encontradas. Viste, cuando mirás la, la declaración fina que hicieron Peña, Aguad, el propio Macri que tuvo que salir a dar una conferencia de prensa, bueno, tienen un discurso alineado, pero hay pequeñas cositas que no coinciden en ese discurso. Bueno, estuvo todo el fin de semana, nos enteramos el, eh, el ministro Aguad con sus equipos preparando esta... esta eh, Esta reunión que va a tener mañana con la Comisión de, de Comunicaciones donde va a haber preguntas largas y va, y va a tener que ser muy preciso con respecto al acuerdo que une al gobierno con la ex empresa del Correo Argentino que es del grupo Socma que, que comanda la familia Macri. Sabes que el presidente ya no tiene participación ahí, pero sí sus hijos y es una empresa del grupo eh, cuyo principal accionista es Franco Macri, el padre del presidente. Bueno, ese es un poco el resumen de las cosas que pasaron, de las cosas que están pasando, de lo que va a pasar en los días, en los días que vienen, en una, en una jornada de recontra supercolor con una térmica que ahora está en 36 grados, una décima, mucho humedad, muy pesado. Arrancamos de esta forma la cuarta temporada de Solo Negocios. Un poquito de música y volvemos con más información. Personal. Solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. 31 grados de temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica está mucho más alta, cerca de los, de los 34. importa? Número más, número menos. Calor tremendo. Cielo sin nubes. Nada, precauciones... No hay eh, todavía alerta, ni mucho menos de esos anaranjados y qué sé yo, pero hace mucho calor, agüita, ya sabes todo lo que tienes que hacer para, para eh, resguardarte del calor en, en, estos, en estas horas. Cuidado los nenes, los abuelos y todo eso, tomar mucha agua. Bueno, hablábamos del repaso de lo que había pasado en, estos, en estas semanas que no, que no estuvimos. Nosotros terminamos nuestro programa en diciembre y a los pocos días... Hubo un decreto, se, se habló durante varias semanas que se firmaba, que no se firmaba, que Macri lo firma, que no lo firma. Bueno, finalmente el, el último día del año apareció la información de este decreto que después salió publicado más adelante ya primeros días de, de, de, de este 2017 en el boletín oficial y es el decreto que tiene que ver con el mundo de las telecomunicaciones eh, que regula, era, era una, era, eran rumores que ya venían dándose eh, muy fuertes Durante noviembre y diciembre del año pasado y es el decreto que el gobierno denomina como convergencia plena, así por lo menos lo denominan desde el gobierno y que corrija algunas algunas cuestiones eh, que la industria eh, tenía pendientes y que el, el, el gobierno había empezado a intentar corregir por ahí no sin tanto éxito con un decreto. Pocos días después de, de asumir en, eh, en 2015. Bueno, este decreto en resumen eh, le, va, le permite a Clarín por medio de Cablevisión y de la marca Nexcel entrar al en mercado de 4G, le permite a las telefónicas que puedan eh, entrar al en mercado de televisión paga a partir del 2018 le permite a una empresa como DirecTV, por ejemplo, dar Internet, que hasta el momento no estaba tan claro si podía o no podía dar. Y se hicieron un montón de reasignaciones y licitaciones de espectro radio, eh, radioeléctrico. Sabes dónde es, dónde, dónde que utilizan estas estas compañías para para dar servicio para que todo esto pueda realizarse. Bueno, hay una, un montón de reasignaciones de espectro que se van a ir dando para que todo esto eh, sea posible. Eh, obviamente que están hablando de los grandes, las grandes empresas hablamos de Telecom, de Telefónica de Clarín, de Cablevisión todas empresas afectadas por, esta, eh, por estas decisiones del, eh, del, del ejecutivo todo esto en un contexto de una nueva ley de comunicaciones convergentes que ya se habla, que se va a empezar a debatir cómo para que sea enviada al, al, al Parlamento y se vote eh, y sea directamente una, una ley. Esto es eh, lo que te decía, está hecho por decreto, un decreto de, de, de Macri que después en teoría, según dicen el gobierno, va a tener un correlato en una, en una ley para el mercado convergente de las comunicaciones. Para entender un poquito más cómo afecta esto eh, al negocio de las telecomunicaciones Cómo te afecta a vos como usuario, si te afecta Estamos en comunicación con Enrique Carrier Que es un experto en la materia Con el que ya hablamos varias veces Es el titular de Carrier y Asociados De una, de una consultora que se dedica a hacer análisis Sobre cuestiones de comunicaciones Y telecomunicaciones Y es uno de los hombres que más sabe sobre estas cuestiones Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, después de una larga introducción te dejo con tus primeras impresiones con respecto al, al, al decreto, este ya a un mes y poquitos días de haber sido firmado por Macri. Sí, bueno, vos hiciste un, un, un buen resumen. Eh, yo te diría que <coughs> si quisiéramos hacer otro, otro resumen, básicamente lo que hizo eh, el decreto fue establecer eh, condiciones para fomentar una mayor competencia en telecomunicaciones, que se traduce eh, en, digamos, tratar de eliminar o, o reducir a veces las restricciones que tienen algunas empresas para entrar a nuevos negocios. Uh -huh. Entonces tenés, por un lado, algo de lo que se habló mucho, que es, eh, bueno, el ingreso de Cablevisión Nextel al negocio de, eh, digamos, de la telefonía celular, lo que... Hay que recordar acá que lo que tenía en Excel es un servicio que no es considerado de telefonía celular, era bueno originalmente la radio, el priprip, la radio, ¿no? la radio, el servicio de radio de, de doble vía. Eh, y acá lo que lo que hay es en realidad, yo, y yo creo que es, o sea, uno a veces, a veces se pierde en esta pelea de, de, de, de Clarín, telefónica, etcétera, pero yo creo que más allá de, de esto, lo que tenés es, eh, muchas veces se habló del de surgimiento de un cuarto operador ¿no? y muchos ven entonces a, a, a Cablevisión como ese futuro cuarto operador pero lo que hace también el decreto al permitir lo que se llama la reatribución de espectro esto quiere decir, espectro que fue otorgado con un fin específico que generalmente eran para dar servicios de comunicaciones fijos sí. que bajo pedido se pueda transformar eso en un espectro para utilización móvil eh, entonces eso lo que te hace es por, o por lo menos te abre la puerta para la, el surgimiento de varios nuevos eh, cuartos operadores, y por qué digo varios sino quintos o sexos, etc porque lo que vos tenés muchas veces estas empresas tienen espectro asignado, pero para un área geográfica determinada, a veces bastante acotada, pueden ser ciudades o algunas regiones con lo cual vos podrías tener obviamente los tres grandes que son Movistar personal y claro y que después vayan apareciendo regionalmente o localmente distintos nuevos operadores móviles que utilizan ese espectro que tenían, eh, realmente utilizado para dar servicios de Internet inalámbrica, pero fijos, a dar servicios de eh, telefonía móvil. Eh, obviamente esto es una, digamos... Crea eh, o, o da lugar a reclamo por parte de los operadores, eh, digamos, los más grandes que están a nivel nacional. Que reclaman que sus inversiones ya fueron hechas y que de esta forma, digamos, dejan entrar de manera más, bastante simple, aunque con inversiones, obviamente, a nuevos jugadores. Claro, básicamente lo que ellos critican es, bueno, no van a tener las mismas obligaciones que tuvimos que asumir nosotros para poder dar servicio, o sea, eh, los tres grandes tienen que dar servicio en todo el país, claro. no, no, no, no es este tema regional, con lo cual no solo son inversiones muy grandes, sino que también a veces tenés que estar forzado a llegar a zonas que también no son tan rentables, mientras que si vos tenés un, un, un, una cobertura regional, podés tal vez tener un, una mayor facilidad para llegar a, a tener rentabilidad. Claro. Pero bueno, esto es parte de una discusión que todavía no se terminó de dar porque si bien se autorizó este cambio, lo que todavía no está claro es, bueno, cuáles van a ser las condiciones que sí dijeron que iba a haber tanto desde el punto de vista económico como el punto de vista, de, a veces, del servicio. O sea, porque a veces dicen, bueno, ok, lo puedes hacer, pero Tenés que tener todo funcionando en un plazo de un año, dos años, etc. O sea, yo creo que ahora, y esto va a salir ya no por decreto, sino por resoluciones del de, de Ente Nacional de las Comunicaciones, donde vamos a ver en el detalle, bueno... Eh, ¿Cómo se reglamenta, este, cómo se pone en marcha este decreto? Digamos, la letra más chica de... Claro. Y, y que en todo caso siendo que esto dio lugar a, a, a conflictos, bueno, eh, bueno, qué tan fácil se la están haciendo para los nuevos eh, o, o cuán difícil. O sea, por eso ahora vamos a ver esto cuando empiecen a, a llegar las definiciones. Eso por un lado, o sea, básicamente con la idea de permitir a aquellas empresas que no tienen servicios móviles de poder darlos. Y por el otro, digamos, la, que este, y esta es una restricción, digamos, que había, yo diría, si quieres, es hasta técnica, porque vos no podés tener... ...un número infinito de operadores móviles porque usan un recurso escaso que es el espectro. O sea, claro. Entonces, la misma razón que vos no podés tener una infinita cantidad de radios... ...porque si no se empiezan a, a, a superponer y hacer interferencia, etcétera... ...lo mismo pasa en las comunicaciones móviles que básicamente son comunicaciones de radio. Después, por otro lado, vos tenías restricciones que ya eran sí, ya más de, digamos, legales, no técnicas... Eh, y eso tenía que ver principalmente con eh, la, la, la prohibición de que las grandes empresas de telecomunicaciones y volvemos a las tres grandes del móvil, que son Telefónica, Telecom y Claro estaban impedidas de dar servicio de televisión eh, algo que digamos, ya es práctica común en, en, la, en la gran mayoría de los países del mundo donde digamos, los operadores que tienen redes fijas, redes cableadas den entre, de, entre todos sus servicios servicios de, de televisión y acá era algo que se venía postergando eh, digamos, tiene una, una larga historia eh, pero que tiene su... Era un ra largo reclamo también de algunas empresas, ¿no? digamos, de, para hacerlo efectivo Sí, por supuesto, pues, porque, porque esto, digamos, lo que tiene el, el, el interés por el lado de las empresas es que vos tenés un servicio adicional sobre el cual eh, Podés dar un servicio a través de la red que ya tenés instalada. O sea, no implica una red nueva. Sí, tal vez una red con más capacidad. Uh -huh. Pero eh, es la forma también donde vos podés justificar las inversiones que van a ser necesarias en, en las redes fijas en general para también aumentar la capacidad de, de, de Internet. Porque en el fondo es... Digamos, estás utilizando redes fijas que tienen que tener, en muchos casos, fibra y, y digamos, capacidad para no solo darte un servicio de internet, sino darte un servicio de televisión, de HD, que puedas ver eh, en tu casa simultáneamente dos o tres televisores viendo cosas distintas. Claro, que no se caiga todo porque no tenés, no tenés ancho de banda para darlo. Exacto, entonces, entonces era un, esto también... Eh, Fue, es una de las causas por las cuales también el, el, la banda ancha eh, no se desarrolló tanto, sobre todo en capacidad, porque yo creo que a nivel país no estamos tan mal en términos de, de penetración. Claro, de cobertura, pero sí por ahí no, no tenés tanta... Bueno, no, las, mediciones, que, las mediciones que aparecen por ahí nos dan siempre por ahí de la, la mitad de la tabla, o la mitad de la tabla para abajo en cuanto a... a... Amigas a los que puedes acceder desde tu casa Exactamente, bueno y eso tiene que ver Con la calidad de la red Sobre, sobre la cual eso está funcionando claro. eh, y, y bueno, y, y para el que Tiene que hacer la inversión Es bueno... Yo tengo que poner mucha más plata, pero no me, no me cierra si es para seguir dando el mismo servicio y cobrando más o menos lo mismo, o sea, necesito un servicio adicional que a mí me justifique la inversión importante que yo tengo que hacer. Esos serían, tal vez, los dos grandes, eh, digamos, movimientos o digamos que, que tuvo este, este decreto, que obviamente... Eh, si lo pensamos en términos de usuarios por el momento no van a tener ningún impacto claro. eh, porque estas cosas también, digamos, llevan tiempo bueno, de hecho, la, la, la autorización a que las, las telcos puedan dar televisiones está, está vigente recién a partir del, del año que viene del 2018 claro, pero eso es, es la parte, si querés, legal eh, después está el tema técnico ¿no? ok Sí, hecho, sí, hay que ver si llegan para, hacer, para, para, para dar servicio. Una, una cosa que estén autorizados y otra cosa que lo hagan. claramente. Claro, porque Después para hacerlo, tenés, lo que decíamos recién, tenés que, hay que invertir. poner plata en la red y, y no solo es plata, también es tiempo, porque es el tiempo que vos tengas que recablear eh, distintas partes. Sí, además también a nivel negocio es una unidad nueva que se agregaría, que bueno, obviamente que es muy rentable una vez que esté funcionando, pero, pero digamos hay que dedicarle cuestiones, hay que tomar una decisión estratégica de ir para ese lado, ¿no? O de, o de sumar esa, ese segmento al, al negocio Sí, y además el tema de la rentabilidad eh, tampoco es eh, automático Claro Porque pensá que para ellos implica salir a un negocio que hoy está tiene una altísima penetración estamos hablando de 80% de los hogares o sea No es que estás entrando en un terreno virgen y, y, es, y es todo, digamos, todo lo que puedas captar va a ser negocio, sino que es, bueno, acá hay una torta que ya se la están comiendo y yo lo que tengo que hacer es robarle porciones a los que ya están comiendo. Claro, ¿sí? y eso es más, además de la inversión, es más dinero todavía. O sea, es parte de, o sea, no solamente la inversión en redes, sino también en, en, en, en robar ese cliente. Claro, inversión comercial. ¿sí? Claro, exacto. De la misma forma, eh, digamos, para las empresas que quieran entrar a, a dar servicios móviles, donde claramente eh, Cablevisión ya lo manifestó y está trabajando en eso y está esperando que se resuelvan los temas legales, también va a tener un, un tiempos eh, físicos, técnicos, porque más allá de la inversión que va a tener que hacer en equipamiento y en más antenas, etc., eh, bueno, es desplegar esa red que lleva tiempo, conseguir las terrazas donde tienes que poner, los postes, etc., Y, y a ellos también, salir a, a a abordar un mercado totalmente penetrado Bien, o sea, estamos en comunicación con, con Enrique Carrier que es especialista, experto en estos temas de comunicación. Enrique, yo te, más allá de lo que dicen las empresas, porque vos escuchás individualmente a las compañías y, y todos tienen alguna cuestión para, para quejarse o, sí. o, de, o demás, ¿no? Cada sí. uno con, su, con sus argumentos. Eh, ¿Vos creés que, que, que, que este decreto y todo lo que se habla en, en torno de la, de, la, de la futura ley por lo menos cómo quedó ahora el, el, el segmento Si bien me imagino que no es un equilibrio y no es que para todos, pero digo, está más o menos equilibrado, cumple, porque le dieron un poquito a cada una, ¿sí? a pesar de que todos se siguen quejando por su, por su lado y dicen que al otro le dieron más. Digamos, ¿Te parece que, que, que se, se, se tiende a, a, una, a un equilibrio y a una convergencia plena, como dice el gobierno, o todavía falta? Yo creo que es un paso, digamos, un paso necesario, uh -huh. eh, tal vez hagan falta más cosas o tal vez, va, como hablábamos antes, va a depender de cómo se instrumenten estas nuevas medidas uh -huh. pero, pero sí, digamos, es un, es un paso hacia adelante vos mencionaste en tu, en tu introducción el, el tema de la, de la futura ley de telecomunicaciones Que bueno, que todavía ni siquiera hemos visto un borrador, así que no sabemos hacia dónde va a ir y obviamente tiene que pasar por el Congreso y ahí puede sufrir modificaciones. Sí, sí, puede llevar meses y meses o, no, o más de discusión, sí, pero por lo menos este, este decreto estuvo, estuvo hecho, según dicen el gobierno, en este contexto de preparar todo para una nueva ley. Hay que ver después cómo se dan los tiempos políticos, ¿no? Claro, por eso estamos en un año electoral, bueno, muchas cosas van a, van a, van a atacar. Pero yo creo que, digamos, eh, con todas sus cosas y con los reclamos que puede hacer cada uno, etc., bueno, es, es, es un paso adelante, si, algunos le discuten inclusive la, la legitimidad, si es por decreto, no es por ley, etc., pero si uno mira eh, el contenido y no, y no tanto la forma, decís, bueno, ok... Eh, se podría haber hecho algunas cosas distintas, sí, probablemente pero bueno, es como un avance hacia la convergencia que lo que hay que tener presente que la convergencia lo que implica es La confluencia de dos industrias, la industria, si querés, del entretenimiento, uh -huh. la televisión por cable, y la industria de las telecomunicaciones. Y que cuando vos tenés esa confluencia, lo primero que tenés es un choque, hasta que claro. las cosas se acomoden. Hasta que se acomoda todo. Sí, bueno, Enrique, muchas. Hay que pasar ese, ese periodo. Hay que pasar ese periodo de, de, de, de conmoción en el mercado, que venía pidiendo cambios, y bueno, ahora se está, se está acomodando un poquito de a poco. Hay que ver también cómo simplemente, qué decisión toman las empresas con respecto a lo que pueden hacer y a cuánto van a invertir. También hay un contexto país no que, da, que hace eh, que las empresas decidan o no decidan inversiones. Bueno, es todo mucho, mucho más complejo. Y un contexto internacional también porque no son multinacionales. Claro, ¿no? son empresas que deciden en general sus inversiones afuera, de, afuera del país. Bueno, Enrique, muy claro. Muchas gracias por, por, la, por la llamada. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego. chao hasta luego. Hablamos con Enrique Carrier de Carrier y Asociados. Consultor especialista en tema de, de telecomunicaciones Clarísimo, como siempre, Enrique Sobre estas, estas cuestiones que tienen que ver De cómo, cómo impacta y cómo se transforma Un, un mercado eh, muy dinámico Como es el mercado Dos mercados en realidad Que van a, van a confluir según espera el macrismo El mercado de las telecomunicaciones El mercado de los medios Todo en nuevas plataformas digitales Internet telefonía móvil, etcétera, etcétera vamos a ir, te vamos a ir contando a lo largo de este año cómo evoluciona este sector ahora escuchamos un poquito de música Estrategias, productos, productos, tendencias, tendencias y rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Estamos con una temperatura de 31 grados y una sensación térmica de más de 34. Muchísimo calor en la ciudad de Buenos Aires. Veo sol. Completamente despejado Por lo menos en este cachito que me deja la ventana Acá en el barrio de, de Palermo Hoy es un día de vuelta De regreso a la radio De, to de tocar muchos temas Es un día de especialistas Recién hablamos con Enrique Garriere Del tema del mercado de, de, de comunicaciones y, y medios de comunicación Y ahora vamos a hablar con otro especialista Porque hoy está en todos los, en todos los, en todos los portales En todos los diarios el tema de los alquileres Hay algunos estudios De, alguna, de, algunas, de algunas consultoras Que, que hablan de, de cómo va a impactar el tema El tema de los, el tema de los, de los alquileres se habla de, se habla de aumentos Se habla de que la renovación te va a costar entre un 25% y un 40% Se habla de que, lo, de que los aumentos van a estar por sobre la inflación Bueno, para saber vos que alquilás Para entender un poco más cómo, cómo se está moviendo el mercado inmobiliario El mercado de real estate, el mercado de alquileres Vamos a hablar, como te decía, con otro especialista Con Daniel Zampone, que es el titular de Zampone Propiedades ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Sebastián, ¿cómo te va? Muy buen día. Bueno, gracias por la comunicación. No, por favor, un placer. Bueno, la verdad que ya habíamos, ya habíamos eh, eh, arreglado hablar con esto porque era uno de los temas que yo quería tocar en, en, la, en el regreso de, de Solo Negocios... Pero bueno, justo coincide con que hoy están los medios inundados con esta cuestión de las renovaciones y de cuánto va a aumentar el alquiler, un tema que es obvio porque es un tema que preocupa a muchísima gente y que todos los años, a comienzo de año, se empieza a hablar de estas cuestiones de, bueno, cuánto te va a costar la renovación del, del alquiler. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos el mercado? Mira, Sebastián, eh, recién estaba hablando con un colega tuyo, la verdad que un poco dolido y enojado, si querés. A ver. Que, eh, y se termina armando una guerre, una, siempre una, una guerra de pobres contra pobres, o sea, se, se empiezan a enfrentar el inquilino con el propietario. Eh, recién a, tu, a un colega tuyo le decía, «¿Alguna vez yo tengo 49 años?». Seba, ¿alguna vez en este país van a hacer una ley o van a sacar algo que beneficie a las dos partes? Bueno, estaba, porque, estaba pendiente, ¿no? O está ahí también la ley de alquileres. Bueno, pero esa es una locura, Sebastián, <risa> el otro día lo estuvimos hablando. Sí, sí. Eh, es una locura lo que están haciendo porque tapan, a ver, el, el, le ponen el, el árbol y no miran el bosque. Eh, recién a tu colega le decía, va, vamos al caso tuyo, Sebas. Suponente que vos me, me decís, mirá, todos los meses tengo un sobrante de plata, trabajás, apostás en el país me decís, mirá, Daniel, quiero, quiero apostar acá. Yo te, te recomiendo un pozo, eh, sí. obviamente tenés te cuatro o cinco tips para, para ver o para evaluar, y, y vos invertís ahí. Invertís, das trabajo, porque obviamente cuando se mueve la construcción se mueven muchos rubros, eh, dejás la plata en el país Laburás, la, la, la reinvertís para, para tener un raseguro, porque hoy el ladrillo es, es lo más seguro que tenés, eh, y se termina después armando una guerra que el propietario es un usurero contra el inquilino. A ver, si hay muchos inquilinos, lo que está pasando, y sacando cualquier camiseta política, Sebastián, ¿eh? Sí. Eh, no hablamos ni de este gobierno ni del anterior, y es obvio que no hay eh, crédito para comprar. Eh, exactamente, es lo que le, le decía, le decía a tu colega, ¿por qué no vemos? la esencia del problema y por qué no empezamos a solucionar por qué hay tanta gente que quiere alquilar y claro porque hay eso pasa porque hay mucha gente que no puede comprar pero vos te fíjate que es un es una cuestión bueno yo no te, no te lo voy a explicar a vos que, que estás en el mercado y que, y que sos, estás al frente de una eh, de de una, de una de una de una de una compañía que se dedica a esto pero la verdad que es un por lo menos de que yo tengo memoria es un déficit que viene desde de, desde los gobiernos que se te ocurra, desde el menemismo, el, de, de, de, de mucho antes también, ¿no? Pero, pero digo, todos los últimos cuatro o cinco gobiernos no han podido ni siquiera arrimarse a una solución. Mirá, por eso te decía Sebastián, sacando cualquier camiseta política. Y si querés ver la parte buena de toda esta historia, nosotros desde el CEPO, después hubo cuatro años que fue una escalera descendente, ¿cómo veías, cómo. ...cómo caían la cantidad de operaciones de compra-venta... ...recién sí. el año pasado tuvimos un 13,8% hacia arriba... ...yo tomo como estadística las, que las operaciones de compra-venta... ...en Capital Federal. Okay. Recién el año pasado hubo un, una, una mini reactivación... ...si vos me preguntas por qué, yo te diría que fue bueno, el, el, la salida del cepo... ...fue los créditos, que los créditos acá... ...te voy a hacer un paréntesis, el Nación el ciudad y el provincia son buenos créditos, aquella persona que pueda acceder yo los recomiendo porque son buenos, y después el tema del blanqueo que también ayudó un poco, eso ayudó a reactivar un poquito más, y, y la a ver, nosotros la, las, las estadísticas que manejamos en la oficina de cantidad de operaciones, vos antes de, de cada 10 operaciones eran... Eh, dos ventas y, y siete alquileres sí. Perdón, do, dos ventas y, y ocho alquileres Y ahora esa ecuación está cambiando un poco Por suerte está siete a tres La idea es que sea al revés Que sean siete compras y tres alquileres Más allá de, de que sea beneficioso para nuestro rubro Te está indicando que la economía está arrancando Y que la gente está llegando a su techo claro. a, mí, a mí lo que me indigna de toda esta historia es Si vos te, te sobraron unos pesos, me decís, Daniel, me, me voy a comprar un pozo, y, y de, ese, de ese pozo, cuando lo tengas terminado, querés obtener una renta, me parece totalmente válido, y, y acá se está armando una pelea del inquilino contra el propietario. Y si, si analizamos la cuestión de fondo y vemos, sacamos medidas económicas piolas donde el inquilino pueda llegar a su vivienda donde tengamos buenos créditos y sostenidos en el tiempo, donde tengamos una inflación baja, porque ahora lo que se están peleando es por el tema de la inflación. Claro, si le pega arriba o abajo el aumento que te van a hacer, si es por arriba o por abajo la inflación, el, el, el, el, el dueño quiere resguardarse y el inquilino quiere, le dice, mira, ¿para qué me vas a, a cobrar 40% de aumento si el gobierno dice que la inflación va a ser de menos del 20? Ahí, ahí es donde yo llego, Sebastián, y ahí donde cuando empezamos la nota te digo, estoy un poco enojado. ¿Por qué esa pelea del inquilino? O sea, llevan a que se pelee el inquilino contra el propietario. ¿Y qué hay que Con hacer? Hay que... ¿Hay que regularlo? ¿Cómo se hace? Sí, a ver, <ríe> recién tu colega me estaba diciendo que, que en Nueva York esto está regulado. Ojalá que lo regulen, pero lo, lo regulen de, de una manera eh, seria, no como el otro día, eh, Sebastián, y estamos hablando de la nueva ley. Sí. cualquier cosa, la nueva ley que hicieron que hagan una ley como corresponde y que lo regulen como corresponde y no, las leyes, cuando sacan una ley siempre a alguien perjudican a ver, no, ¿no puede haber una ley donde, donde los dos sean beneficiarios vos fijate el tema de los créditos el tema, ¿por qué el tema? sacá el tema de los créditos activá los créditos y no perjudicás a nadie claro. ¿por qué tenés que, que perjudicar a alguien como vos, que invirtió en un pollo y que quiere, que quiere resguardar Su, ...su ladrillo, ¿por qué está mal? ¿Por qué lo tengo que atacar? ¿Y por qué le cargas todo al inquilino... Que lo recontramatas con todo lo que tiene que pagar Bueno, pero hoy yo, sí. soy, yo soy inquilino Tengo que alquilar sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tengo en cuenta a la hora de, de, de, de ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de sentarme a negociar? Porque lo que vos decís es un escenario ideal eh, Vamos, vamos a, a, a Cada uno de nuestro lugar, vamos a hacer fuerza Para que eso pase, pero hay gente que tiene que Renovar el alquiler en, en un mes En dos meses, en tres Mirá, si vas ¿Qué, hay que, ¿Qué hay que hacer que... Para en esta pelea que vos decís? Bueno, nos llevan a eso hay que, No sé si pelearte, pero tenés que sentarte a discutir ¿Con la inmobiliaria o con el, con el dueño del departamento si estás alquilando de forma directa? ¿Qué, qué argumentos puede tener un inquilino para sentarse y, y, y discutir eh, el precio que viene de su, de su casa? Eh, la pregunta es buena. Igual con, con la inmobiliaria no te peleas porque acordate que la inmobiliaria es un mero intermediario que hace... ...lo que el propietario le dice... ...obviamente, ¿no? o sea, obviamente... ...nosotros no, no, no decidimos... ...si sí, yo y lo que estoy sugiriendo a las dos partes... ...que a mí, y me hago cargo de lo que te digo... ...me parece lo más justo... ...es un 12,5 semestral o un 30 anual... ...hoy... ...y yo lo que recomiendo que eh, porque va a ver este país viste mes a mes no sí. no, no podés hacer una proyección muy larga sí. siempre cuando se ríen lo lo el, el locatario el locador cuando cuando firmamos pues le digo esto es un matrimonio de dos años donde se tienen que llevar bien Y ninguna de las partes tiene que tirar de la cuerda para que sea más beneficioso. O sea, tiene que ser 50 y 50. ¿Por qué? Porque si es beneficioso para el inquilino, cuando, cuando se termina los dos años el contrato, no te lo van a renovar. Y si es beneficioso para el propietario, el inquilino se te va a ir. De Entonces, Daniel, es... esa, esa, sí. esa actualización semestral se puede hacer. No hay problema. Porque sí. viste que siempre hay dudas. Se puede. Se, no se puede. Tiene que ser anual. El contrato tiene que ser, tener un solo número. Se puede hacer. Legalmente Sí, sí, sí A ver, legalmente Volvemos a lo mismo, Sebastián como, Porque vos si, si agarrás la ley de alquileres No se puede indexar Claro, por pues eso te pregunto hacés, Bueno <ríe> Argentina, Sebastián <risa> eh, Vos lo que podés hacer Lo, lo que hacemos El 99,9 de los contratos Es Se pone un monto total Por el Por, por A ver por, por los dos años Vos me vas a pagar X cantidad de dinero Y después lo que haces abajo Es desglosarlo Como me lo vas a pagar Claro ¿Se entiende? Sí, Pero mirá, mirá lo que acabas de tocar, otro tema que es una locura, con, con la inflación que veníamos año tras año, y te dicen, no, no puedes indexar. O sea, una cosa de loco que no tiene, que alguien que viene afuera no, no, no, ¿viste? dice, esto, esto no, no tiene sentido. ¿Quién lo hizo? Bien, bien. Bueno, complicado, vamos a ver, vamos a seguir hablando a lo largo del año de estos, de estos meses, a ver cómo, cómo evoluciona esto. Muchas gracias, Daniel. Muy didáctico como siempre. Te mando un abrazo grande. Un abrazo Sebastián, que tengas muy lindo día. Dale, hasta luego. Hablamos con Daniel Zampone, el titular de Zampone Propiedades, para ver un poco este, el, qué es el mercado de alquiler. Bueno, ahí te digo algunos tips. Estás viendo, estás viendo lo que pasa en, la, en, en, los, en los portales, qué sé yo, lo que dicen que a aumentar. Bueno, acá tenés alguna, alguna idea de para qué lado vienes. Seas dueño o seas inquilino. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos en segundos con el último bloque acá en Solo Negocios. Wasn't much Of a friend of mine en catalano. Bueno, volvimos. Me olvidé decir que tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solonegociosweb y que tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Ahí, en un ratito, un par de horitas menos. Vamos a tratar de que sea menos después de que termine este programa. te vamos a dejar el... el El, el link de los temas que tratamos en esta, en esta mañana, en este mediodía Y también vas a poder escuchar el programa online O descargártelo Y compartirlo en redes sociales, escucharlo en tus dispositivos móviles Etcétera, etcétera También hay una aplicación de radio LED Que la encontrás en eh, En el Play Store Donde te bajás y escuchás toda la programación De radio LED Bueno 13:54, 31 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito más de un tema que mencionamos al principio, que tiene que ver con el tema de, de que el gobierno oficializó hoy la quita de, de aranceles para importar productos informáticos. Esto es algo que se había anunciado el año pasado y que hubo varia, uh, varia discusión sobre, eh, sobre cómo afectaba esto a la industria local, varia discusión entre empresarios. Después de eso hubo algún, algún, algún grupo empresario que decidió cerrar eh, parte de sus fábricas, despedir parte de su personal, eh, que después fue reabsorbido por otras empresas. Estamos hablando concretamente de Van Gogh, en este caso de la marca Van Gogh, de, de la empresa PC de la marca Van Gogh, que de, cerró una de, esas, de sus líneas de fabricación local de, de computadoras. Y hubo ahí un, un despido de gente, aunque después el gobierno anunció que iban a ser reincorporados en otra en otra compañía Pero bueno, hablemos puntualmente de los aranceles Lo que va a pasar, lo que va a pasar ahora Es que el gobierno Dio de baja Estos aranceles Que complicaban La verdad que en los últimos, eh, en los últimos meses Fue casi imposible Encontrar una computadora Obviamente después que el, esta, de que el gobierno anunció Esta medida Se complicó bastante Nadie se estoqueó, ninguna de las cadenas se estoqueó Todo esperando que puedan importar libremente Después con el eh, Con el arancel cero Así que el arancel de importación de 35% Para tu notebook para la, la, Con el que podés comprar una notebook Que viene de afuera y que sé yo No corre más ¿Esto implica que va a salir mucho menos? mira la verdad que el gobierno lo vendió como que iba a costar mucho menos También las computadoras Yo hice un relevamiento Con distintos jugadores del sector Y la verdad que hay, tiene que, hay que ver Desde cuándo tomás ese descuento Porque lo que, lo que dicen muchos Es que eh, está bien Si comparás el precio de diciembre del 2015, que es cuando asumió el. Eh, cuando asumió Cambiemos, eh, si tomás ese precio, ya tu, ese mismo precio de diciembre del 2015 Ya tuvo un montón de. Eh, ya tuvo eh, baja importante en los importados. Porque hubo menos stocks, porque se vendía menos. Es, esa esa, esa eh, contracción que hubo del, del mercado de consumo hizo que los precios ya bajaran. O sea, si vos tomás el precio de 2015. Y bueno, probablemente tengas un descuento de, de más del 40%. Si tomas el precio. <coughs> perdón, si tomás el precio de diciembre de este año, del año 2006, quiero 16, quiero decir, de hace un mes y pico, y el precio. es bastante menos el descuento. Algunos analistas hablan de un 15%, que no es poco, pero no es la mitad, como comunicó el gobierno en su. en su momento. Por ahí es la mitad comparado con un producto importado. A diciembre del 2015 Pero si tomás el precio de diciembre del 2016 Va a ser Va a ser, eh, eh, va a ser bastante Bastante menos A lo largo de todo, el, de, todo eh, el, de todo el 2016 Hubo caída en algunos En algunos de estos precios, no porque los precios bajaran Sino porque hubo bastante Contracción de la demanda y bastante poco stock de estos, de estos productos. Si vos te querías ir a cualquiera de las tiendas, Falabella, Garbarino, etcétera, etcétera, eh, Fravega, a comprar una computadora, pero lo probé yo personalmente hace algunas, algunas semanas, tenías uno o dos modelos de marcas nacionales y nada más. Nada más. Así que la, la, la oferta estaba bastante, eh, bastante baja, esperando esta medida que el gobierno oficializó hoy por medio del decreto 117 del 2017 que fue publicado en el boletín oficial esta mañana vamos a ver cómo reacciona la demanda y la oferta vamos a ver cómo se comportan las cadenas cómo importan qué marcas hay y realmente ahí vas a poder ver cuánto cayeron eh, cuánto cayó el precio de de estos de estos de estos productos hay que esperar la verdad que esta medida ya entra en vigencia hoy, hay que ver cómo se comporta, la, obviamente que el, el arancel y la importación es para los importadores, bueno, te, no, te, no tiene nada que ver con lo que vos puedas traer desde el exterior, ni con lo que compres, eso sigue en vigente los aranceles, los 300 dólares que podés gastar en el, en el, en el aeropuerto cuando entrás, no te podés traer 14 max en la, en la mochila que no, que no te van a cobrar, no, no, el gobierno anunció que no van a cobrar, no muchachos, esto es solamente para la importación, Para aquellas cadenas, para aquellos negocios, para aquellas, para aquellas propias marcas que importan sus productos para vender aquí en, eh, en la Argentina. Así que si estabas pensando que esto iba a beneficiarte, ibas a poder eh, traerte la valija llena de, de, de, de notebooks, lo lamento mucho, no va a ser así. Bueno amigos, se nos termina el programa, nos estamos yendo este primer programa de la cuarta temporada de solo negocios. Hablamos del mercado de telecomunicaciones, hablamos de propiedades, te contamos un poquito de detalle de qué tenés que hacer a la hora de alquilar, si estás pensando en renovar eh, o hacer tu primer contrato de alquiler. Bueno, ahí la gente de Zampone Propiedades nos dio, nos dio algunos tips para tener en cuenta. Son segmentos que vamos a seguir muy en detalle. Nos preocupa mucho cómo se, cómo se comporta el mercado de, de real estate, de alquileres y demás. Bueno amigos. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar Ahí en un ratito el audio de este programa para que lo escuches, lo compartas y también nuestra cuenta de Twitter, arroba Solonegociosweb. Belén, gracias por opera la operación técnica de esta mañana. Nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 13 acá en Radio LED para hacer un nuevo Solonegocios. Buena semana para todos. Adiós. Esto fue...